Música y Vida Un programa que explora las nuevas propuestas musicales Música y Vida Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual Música y Vida La nueva forma de hacer música Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión más de música híbrida y hoy tenemos un invitado que ya más que invitado pues ya es un amigo, ya hemos andado eh dando roles por la ciudad. Hoy estamos aquí enclavados en la colonia Santa María la Ribera, un lugar que es muy bonito, muy apacible, que también ya tiene toda una historia. Y bueno, pues me gustaría que te presentaras para que la gente sepa de quién estamos hablando hoy, así que nombre y qué tocas y qué onda contigo, a ver. Pues bueno, yo me llamo Guillermo Vargas. Toco lo que se pueda, ¿verdad? Este, y pues hago canciones. Eh, toco un poquito de salsa con con la con algunas bandas. Este, me dedico también a promover la música actual, por no decir popular, ¿verdad? Que eso será en unos algunos años. Pero bueno, también me dedico a cantar canciones que no son mías, ¿no? Yo creo que también hace falta una promovería en en todo esto que se está saliendo actualmente. Pues qué bueno que te tenemos aquí, eh Guillermo, y bueno, ya sabes cómo es más o menos la dinámica, así que te vamos a pedir que nos interpretes una canción de tu autoría si es posible, pero bueno, a ver, ¿qué canción eh vas a interpretarnos en estos momentos? Voy a hacer eh, azul bajito. Pues va, pues les dejamos con esta rola. Recuerden, estamos en Música mm. Híbrida con Memo Vargas. Sol bajito vino a nacer entre cielo y escombros algunos meses calma la sed la vida nos va alcanzando vendiendo aquí limpiando allá la vida te da realidad para reír o gozar yo me paso todo el día camellando la avenida y no la veo llegar no hay nada que comer no hay nada que tomar qué será de este lugar y si estos se nos van nadie lo espera que reviva La luz se nos va y esa no vierte las heridas, bajo cielo corriendo el autobús, bajo cielo gameando la avenida y bajo cielo vino a nacer. Azul bajito vino a nacer, entre cielo y escombros, algunos versos calman la ser, la vida los va alcanzando. Y gente allá como marea, buscando solo una razón. En ventavo se van las almas Vigiladas desde un cielo ya Y si esto se nos va Nadie lo espera que reviva Las luces se nos van Y están abiertas las heridas Bajo cielo corriendo el autobús Bajo cielo camellando la avenida Y bajo cielo y van a ser eh, Contaminado, ay Me dicen el corazón eh, Contamina, contamina Eso se devarar bajo cielo. Ay, bajo cielo corriendo andan los todos, bajo cielo. Un aplauso, por favor, aquí, ya que también estamos aquí en este lugarcito muy bonito. Gracias por la bienvenida, que se llama el Guacalito. Así que, Memo, la primera pregunta, ¿qué onda? ¿Por qué te dedicas a la música y no a otra cosa, que de repente pareciera que la música es solamente de de locos, bohemios y que no sirve de nada, según para muchas personas. Chen este, pues como dice un comayo que me enfermé, wey, que eras yo quería ser doctor y me enfermé y me volví músico. No, que en realidad creo que siempre este estuvo presente, siempre estuvo presente eso de querer tocar un instrumento, querer cantar. Creo que eso de alguna manera se trae, pero creo que también tienes que desarrollarlo. ¿No? Eh la onda es como descubrir esa ese gen o esa pasión que tienes por por algún oficio y pues darse el tiempo para poder discernir si es o no es, ¿no? Creo que también es eso. ¿Tú cómo encuentras este camino de la música? ¿Cómo en qué momento te empiezas a decidir realmente para eh empezar a tocar la guitarra? Pues yo me decido cuando doy los primeros acordes, fue para mí algo así como mágico, pero eh tuvo su proceso, ¿no? Porque siempre todos empezamos de de cero. Eh me decido a eso de la canción y a la música porque para mí era una forma de vida, ¿no? También eh fue una forma de poder pues expresar lo que uno tiene, ¿no? Lo que uno quiere hacer. Y me decido por esto porque creo que pues era era ya lo que quería hacer desde desde chamaco, ¿no? Claro que vienen sus ondas de que no hay dinero, de que sí, de que tienes que rolar, tienes que conocer y pues no es fácil, pero pero pues nada es fácil, ¿no? Al final. ¿Y cuántos años tendrías cuando empiezas a tomar tu guitarra, la primera guitarra en tu vida? La primera guitarra en mi vida fue una paracho michoacano a los 17 años. A los 17. ¿Quién te enseña? Tú tú aprendes solo o o hay alguien que te que te empieza a iniciar en esta onda de la música y de la guitarra? Eh, comienzo con viendo a la a la banda que estaba a mi alrededor, ¿no? Que en ese tiempo pues había algunos músicos del barrio, ¿no? Que tocaban rolas del trill, ya sabes. Este, toda todo ese rock urbano. Y pues bueno, me empiezo a meter a con con los cancioneros. Me empiezo a meter a escuchar música y a tratar de sacarla de oído y eh, Pues así es como comienzo, ¿no? Y algunas algunos compas que me topé en el camino que me fueron diciendo, "Ah, mira, esta acorde C9 para para tal armonía y todo eso que en ese tiempo para mí era así como como chale, ¿de qué me estás hablando?", ¿no? Esa es la armonía y el sol menor y el la menor y todo eso es era para uno así como mágico, ¿no? Entonces, así es como comienzo en realidad de como una onda muy este lírica empírica más bien. Empíricamente empecé, ¿no? Es este, es necesario que los músicos empiecen a aprender el lenguaje musical, es necesario que se metan a escuelas a aprender esta arte, esta disciplina que eh pues algunos dicen que que forzosamente es necesario, otros dicen que no, pero tú cómo lo ves desde tu punto de vista y como creador y como músico? Yo creo que las dos sirven. Las dos sirven. El, la escuela no solamente por hablar de una institución, ¿no? Claro que los papeles y esas cosas vienen de más, ¿no? Eh creo que las dos son muy importantes como la vivencia y la y la escuela, ¿no? Aunque no estés en una institución tienes que estudiarle, ¿no? En tu casita. Creo que nos hemos tragado mucho también ese choro de que ay no, güey, pues el rock es rock y, y la rola urbana y este y la canción sale del alma. Sí sale del alma, pero yo creo que llega un punto donde ya no tienes más herramientas, ¿no? Donde ahí es donde entra la la escuela donde te da unas herramientas para tú poder bajar lo que traes, ¿no? Claro que si no tienes una vivencia, pues me vas a hablar de que quieres un helado y que tu novio no te quiere, ¿no? Y y ya, porque también esa es esto vivencia, ¿no? Pero creo que hay más cosas aparte del amor, el desamor y todo eso, ¿no? Como la canción que hice hace rato, que pues habla de la ciudad, habla de la gente, ¿no? Habla de todas las cámaras que nos vigilan desde hace muchos años, ¿no? Eh creo que eso es muy importante el tener las dos las dos eh, poder llegar a un punto medio y poder tener las dos partes, ¿no? La vivencial, la escuela vivencial y la escuela este musical, ¿no? de técnica y todo eso. ¿Desde cuándo estás escribiendo? ¿Desde cuándo haces desde cuándo haces tus propios temas? Hago mis temas desde los 17 años. O sea, prácticamente igual cuando empezaste a agarrar la la lira. Ajá, yo creo que como al medio año. Eso porque entré a un tallercillo ahí de de canción. ¿Recuerdas que este Rola? No, ya no. Ya no la toco. Ya no, ya se fue. Se fue, se perdió en el <risa> en el limbo, en el espacio. O da o da o da como un poco de vergüenza hablar de las primeras rolas. No, al contrario, más bien también ya no las tengo presentes, ¿no? Entonces, para qué hacer algo que ya no que ya fue fue muy bonito, eh. La verdad sí, fue muy fue un buen comienzo, pero pues así va cambiando, ¿no? También te vas dando cuenta de cosas que dices, "Ay, güey, ¿no? Esto como que ya no me late." También tal vez eh un poquito de la pepna, pero creo que también la forma de cómo haces la canción, creo que Está chido, también porque esa es una manera muy pura como lo que te decía de la escuela y y lo que y lo que es la vivencia, ¿no? Cuando tú no tienes escuela te sale lo que tienes, ¿no? La herramienta. Cuando tienes escuela también, pero ya también de, de una forma más consciente. Ya tienes más material para bajar y decir, "Ah, pues de aquí de este pinche disminuido me voy a un sol, ¿no? O, o me voy a un la, o no sé, ¿no? A un acorde mayor, menor, ¿no? Pero cuando no tienes esa herramienta pues simplemente tu oído y tu sentirte dice, "Ah, este acorde queda. Ah, este no, este se oye culero, ¿no?" Que también depende de gusto, o sea, ahí también creo que entra en el gusto, ¿no? Y en en este sentido, a ver, est estabas por contarnos la historia de de de tu, de tu taller, de tu primer taller de creación. A ver, cuéntanos cómo era la dinámica uh -huh. y y y uh -huh. a quiénes te topaste en ese momento, ¿qué onda? A ver, cuéntanos. Era un taller de locos, así se llamaba, <risa> el taller de locos. Este, fue con un compilla que se llama Rafael Catana. Ahí empezamos a hacer rola. Y pues bueno, era una forma la forma que él tenía era de pónganse a leer, güey, escuchar música. Eso también creo que es muy importante. El ritmo no tiene la culpa, la culpa son las pendejadas que escriben. <risa> este, y entonces eh tienes que aprender a a ir moldeando tu gustito, ¿no? También eh ir aprendiendo este a leer literatura, no sé, buscar libros, lo que a ti te lata, ¿no? Eh, música igual. Y eso fue como lo que nos nos dejó mucho este máster, ¿no? También eh la onda de hacerlo. De ya estás aquí, tú quieres hacerlo, pues bueno, entonces a qué hora lo vas a hacer. ¿O qué? O sea, te gusta y ya y vas a estar en tu casa en tu baño cantando, pues quédate ahí, ¿no? Pero si en realidad lo vas a hacer, pues creo que tienes que aventarte al ruedo, ¿no? Y este compa también nos enseñó mucho eso el de el de hazlo. Avíéntate porque es todo un desarrollo también el estar en un escenario, ¿no? al igual que en un camión. Todos los todos son es, escenarios. Y todos tienen esa misma importancia del del desde el Zócalo hasta el metro, ¿no? ¿Qué te parece si ahorita hablamos de los escenarios y nos echas otra rola para que la gente también empiece a conocer todo este material que ya has creado, que has hecho y con qué rola nos vas a nos vas a interpretar en este momento? Este, si acaso se llama Tarralita Pues vamos con esta rola y regresamos. Recuerden que estamos en Música Híbrida aquí en el Guacalito y estamos eh pues con Memo Vargas. Se si acá subiera otra oportunidad. El cielo dejaría de brillar. Andaría pintando tu figura como un perro smeando en la basura. La vida no sería como estar andar un breve instante y nada más. El tiempo no vendría con sus santos a cerrarnos los ojos con un llanto, ni al polvo iríamos ni del polvo vendríamos tanto como vivir, tanto como estar, tanto como amar, tanto como errar. Cuidaríamos las flores que no dimos, naceríamos sabiendo que vivimos y nos pintaríamos sabiendo quiénes fuimos. El cielo dejaría de brillar y las nubes no tendrían un lugar donde cantarle a la eternidad. Ni tú estuvieras más allá en un eterno lugar donde el cuerpo se olvidó de vivos, muertos, rezos, santitos. De vivos, muertos, rezos, santitos. Y aunque estas aqui No te hallas men Y aunque estas aqui No te hallas pues Al cielo tambien va el autobus Y tu tambien Al cielo tambien va el autobus Y yo tambien Al cielo tambien va el autobus Aquí prácticamente en vivo, aquí desde el Guacalito en la Santa María la Ribera, y estábamos platicando acerca de los escenarios. ¿Qué escenarios son los que te agradan más? ¿En dónde te gusta participar más, eh, Memo? En todos. En todos me late. Claro que cada uno te pide y, y diferentes cosas, ¿no? Y también el público es muy variado. En cualquier, ¿no? Es muy diferente el público de camión al público que va a un café a escucharte o alguien que va a un escenario a a ver quién quién va a estar, ¿no? Pero cada uno tiene una importancia y cada uno eh tiene su público ¿no? y eso es lo que también este a mí me gusta, ¿no? El el la variedad de de personas que te vas encontrando. ¿Podríamos definir a a Memo Vargas como un camello de la canción? Pues sí, pues sí, como no, podemos decir que andamos camellando por todos lados, ¿no? A mí me gusta mucho andar de rol también, ¿no? O sea, no nada más quedarme en la ciudad, sino también conocer otros lugares de de este de este país, ¿no? O en algún momento este aprenderé a nadar y me iré al otro charco, ¿no? ¿Qué tipo de géneros o cuál sería el género en el cual tú te podrías definir, Memo Vargas toca esto? ¿Cómo podrías definir todas tus rolas? Mmm, pues, podría decir que es canción, el género canción. Si le queremos poner un nombre, pues podría decir que es la tropirrola o el el troxon o o no sé, ¿no? Este, podemos ponerle muchos nombres, pero en realidad creo que es canción. La canción eh se dedica a expresar algo, ¿no? A expresar algún sentimiento, alguna idea eh de tiene la variedad de poder este agarrar algún género musical, que eso ya también es otra otra cosa, ¿no? Puede ser un danzón, un bolero, una balada, este un rock, pero al final es canción. Eh, algunos dicen que trova. Yo creo que la trova solamente está en Yucatán y en Oaxaca. De ahí en fuera pues hacen pop, ¿no? Muchos hacen pop o baladita, ¿no? Arpejeada y esas cosas. Pero en realidad de eh, lo que hacemos es canción. Yo así lo defino y también creo que eh me ha dado, me he dado el tiempo de saber que es así, ¿no? Eh si queremos ponerle algún nombre, pues ahí están muchos, ¿no? La rola, este el rolero, este el trovador, este el cancionero, ¿no? la música de protesta, ¿no? Que al final son canciones. Eh, tú como tú como músico eh ¿en dónde ves que la gente interactúa más precisamente con todo esto que tú estás proyectando? Eh ¿qué es cuáles son los temas con los que te gusta identificarte? ¿Cuáles son los temas que te gusta manejar en tus rolas? La sociedad y el y el ser, ¿no? El el ser humano por por sí, ¿no? Lo que uno siente y yo tengo muchas canciones también ahí de desamor. Este, tengo algunas rolas que te digo que esta canción que acabo también a cantar habla un poco de la muerte, del secaso, si del hubiera, eh del ritual que es todo esto, ¿no? Del irte. Creo que en lo sabemos, pero no lo tenemos presente, ¿no? La muerte como que la queremos en un ladito, pero también está presente en cada momento, ¿no? Eh a mí me gusta mucho hablar de el ex, la existencialidad del del ser, creo que eso es lo que a mí me, me late, ¿no? Y ya por géneros pues me late el son cubano, me gusta la cumbia, me gusta el son jarocho, me gusta este la trova yucateca, ¿no? Me gustan los cancioneseros de Oaxaca. Eh, no sé, me gusta la banda también. Eh, creo que en la banda hay hay una eh una hermandad mucho con la música balcánica. Creo que no le pide nada. Aparte, pues México tiene mucho eso, que es una variedad de de de música, de géneros que llegaron y se y se volvieron parte de de de nuestro país, ¿no? Pero creo que a mí me late todo, como te digo, el ritmo no tiene la culpa, la culpa creo que son eh, los mensajes que mandan. La música por sí sola te mueve. Eh la letra creo que también por eso se hizo para para también decir lo que piensas, ¿no? Y creo que se ha perdido mucho eh, solamente en hablar de amor, en hablar de del desamor, que también no es malo, ¿no? Lo malo es este quedarse en el confort, como dice un compa por ahí, ¿no? Eh ¿qué vas a hablar? Hay una canción por ahí que me late mucho del de un güey de de de Argentina que se llama Kevin Johansen, que se llama este ¿Cómo se llama esa canción? Desde que te perdí, ahí se la quieren escuchar, pónganla. Es una canción que está chingona, ¿no? Habla de un desamor y al final es un final feliz, cabrón. Y muy pocas canciones de, de desamor tienen ese final. Claro que también creo que hay que ya estamos en otros tiempos, o sea, Alfredo ya ya fue, ¿no? sigue porque sigue presente. Qué chingón, yo estabame echando mis tequilas y me echaba las escuchando a José Alfredo, pero creo que este pues hay otra forma de querer, ¿no? También mandemos a la chingada al macho, ¿no? Creo que eso es lo que a mí me gusta todo eso de la música. Me gusta que la que, que sea sincera la canción. La canción por sí sola te dice qué onda, ¿no? Es, la sientes y dices, "Ay, güey, ¿no?" Te llena y te pone la pinche piel chinita, ¿no? ¿Qué pasa el día o <risa> qué pasaría el día en que la música muera? se va con se va la humanidad también, ¿no? La humanidad este ya no existiría. O igual es que la música es es todo. La música es este pues el señor paseando al perro, la música es el el viento moviendo las hojas. Creo que nosotros nos moriríamos por pues la la armonía que daría ahí. ¿Y por qué de repente esta sociedad no tiene esa armonía, Memo? Por lo menos en la ciudad pues por tanto desmadre que hay, ¿no? Porque te come, te come, es una neurosis que se va armando colectiva, ¿no? El metro, el camión, este el el ruido, eh las cosas que tienes que hacer, el el paro. Creo que esa eso es lo que ha pasado con con la humanidad en sí, ¿no? Eh sabemos que vivimos en un lugar de capitalismo, pero creo que se nos ha olvidado que no tenemos que vivir para él, ¿no? Sino saberlo utilizar. Y eso es lo que nos ha, creo, yo que nos ha ha hecho perder mucha esa esa sintonía hasta con nosotros mismos, ¿no? Pues qué te parece si nos interpretas otra canción? Ahora, ¿qué canción nos vas a a interpretar? Este, se llama Este, no tiene nombre. También no tiene nombre. Ahí les va, ahí les va una canción que no tiene nombre. El nombre es lo de menos. Este, esa canción le hice hace un añito. Este después de volver de allá de Juchitán, hace dos ya. Dice así. Abra un lugar donde poder descansar entre miradas cubiertas de paz donde los pasos se vuelvan a hallar yo espero lunas de cierta sin ti versos que en vuelvo desque que perdí tarde de estrellas que no lloverán sigo aquí no más no soy más Aquí no más No soy más En cuanto de mí el silencio guardo Que de mañana no encuentro rencor Tardes de estrellas que no volverán Sigo aquí no más No soy más Sigo en ti nomás, pero no soy más. Sigo aquí nomás, pero no soy más. Uh, aplausos, por favor, aquí transmitiendo en vivo desde el guacalito, perdón, iba a decir otro nombre. Aplausos, por favor, aquí transmitiendo en vivo desde el guacalito, perdón, iba a decir otro nombre. Eh, gracias por la recepción y gracias por abrirnos su espacio. Y Memo, ¿qué onda con los viajes? ¿Qué se aprende tanto en los viajes? Ya que nos hablaste de Juchitán y canciones que se van dando ahí, ¿qué onda con el viaje? Pues el viaje te enseña la vida, lo que hay ahí después de la tele y después de de muchas cosas que te cuentan, ¿no? El viaje es ir a vivir en realidad lo que hay, ¿no? El el ir de, a conocer gente y que te conozcan y confiar y que ellos confíen, ¿no? Es es algo bien mágico y bien chingón el estar en la carretera pidiendo ray, a ver hasta dónde llegas, ¿no? Y te encuentras con un chingo de gente bien chida, también con dos tres monstruos, pero bueno, creo que eso también eh eso es lo que te enseña el poder convivir también el poder disfrutar de todo lo que hay en este país sin tener que decir, "Güey, no mames, voy a juntar este un chingo de lana y me voy a, ir a la playa." porque al final te vas a la playa y de la playa al hotel y del hotel al antro y del antro al hotel y la playa y te regresas cabrón, ¿no? Y aquí hora conoces al pueblo, a la gente que vive ahí, ¿no? A la señora que vende cocos, al al güey que vende chicles, ¿no? Muchos de ellos también no son de allá, ¿no? Algunos sí. Entonces te vas topando es más con gente de aquí de la ciudad que a veces es ir imposible conocerla y en algunos lugares te la vas topando, ¿no? Y también conoces toda la riqueza que hay en México y todo de lo que te cuentan que que no existe y sí existe, cabrón, ¿no? O sea, no puede ser que México esté tan jodido teniendo una pinche costa inmensa, teniendo todos los lugares donde sembrar, no puede ser que que al que al sembrador eh lo lo olviden, ¿no? Cuando es el que nos trae toda la comida y todo lo que nos echamos a la boca, ¿no? Eso es lo chido del rol, ¿no? Memo tiene algún miedo en la vida? Pues yo creo que este sí, algunos por ahí tal vez, no sé. Yo creo que sí. Sí, no te podré decir cuáles, creo que yo sí lo sé, pero pero sí. ¿Y sí. qué alegrías tiene Memo? Un chingo, un chingo. Pues el el despertar diario, ¿no? El tocar, el salir y poder hacer lo que tienes, ¿no? Es muy triste eh saber lo que puedes hacer y no poderlo hacer, ¿no? Y lo hablo porque el cuerpo se acaba, ¿no? La vida se acaba. Y la mente muchas veces no, no, la mente ahí sigue, el, el, las ganas de hacer las cosas ahí están, ¿no? ¿Hay algo todavía que no hayas podido hacer? Algo que no, hay, un chingo de cosas, güey. Un chingo. Eh, sí, sí muchas. Una de ellas yo creo que es este pues poderme ir a otros países, ¿no? Es una de, de tantas de las que quiero hacer. Otra es este pues tener eh, una una banda eh, con quien convivir y poder hacer canción propia, ¿no? No solamente hablando de mi forma de componer de de hacer canción o de que yo hago melodías y y armonías y escribo, ¿no? Sino el poder tener un un un grupo en el cual todos podamos hacer eso, ¿no? El poder llegar a un fin. Eso me me latiría también mucho tener una banda que podamos llegar así a esos lugares. Ahora que que mencionabas que de repente vas a a lugares y te concentras en las personas que están ahí, te acercas al pueblo como lo llamaste. ¿Cómo cómo te van seduciendo estas personas y de qué forma vas encontrando el lenguaje apropiado para hablar de ellas? Mmm, bueno, yo creo que desde que se toman la libertad de estar ahí para escucharte y tú sientes, tú sientes cuando les late una canción, los ves en las caras Eh, la forma de comunicarte creo que tiene que ser natural, ¿no? Eh, hay una onda ahí con el con el artista, que es el artista, ¿no? Y ay, ah, está en el escenario o pinta o o escribe y todo eso. Yo creo que al final somos personas, somos humanos. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Al final creo que pues hay que hablar como somos, comunicarnos como somos. Claro que pues hay una falsa moral en en todo esto, ¿no? Hay con alguien eh, puedes decirle güey, a otros no. Este o depende también la forma de que se lo estés has que decir, ¿no? en algunos lugares se pueden hacer cosas en otros no. Yo creo que hay que discernir simplemente, ¿no? Hay que saber esto es lo que también me ha enseñado la canción, ¿no? El saber que somos unos chingo de mundos en en este lugar, ¿no? En este espacio que nos tocó. No sé si haya otro, si hay otra oportunidad, eh, como digo en la canción, ¿no? Eh en eh, la canción está de de si acaso habla también de eso, ¿no? De, de la inmensidad que es esto. Eh y yo creo que pues más bien es eso, la hay que ser como como como eres, ¿no? Si a alguien le late pues chido y si a alguien no pues tampoco, ¿no? Creo que como dice la canción no soy moneditas de oro al final ni ellos. ¿Y tú como joven eh <risa> como joven creador, cuáles son las influencias musicales que que te marcan eh para de alguna forma también se ven reflejadas en en tu propia música? Pero cuáles son esas, explícitamente cuáles son? Uy. ¿Podré decir eh si digo grupos? Ah, yo creo que viene desde que desde que desde el seno familiar, ¿no? Este, mis jefes ponían norteño. Ay, me gusta, me encanta mucho los alegres de literal, las gilguerrillas, cómo no. Me gusta la música ranchera, me ponían Acapulco tropical y cómo no, también toco cumbia y hago eso. Eh, viene desde ahí. Eh, ya después te vas formando tus gustos o tus influencias, pero creo que también cada quien tiene la influencia que que se merece eh y creo que tengo tengo mucho muchas muchas gentes que me han premiado de de sus estilos de componer un mucho también creo que son mis compas que hacen canciones y los que hacen canciones y que no conocía, ¿no? O que no conozco. A mí me han influenciado mucho ellos el el hacer canción, el el estar con este grupo y saber que que se puede hacer, ¿no? A mí creo que esa es mi influencia mucho la banda que toca Actualmente a mí me han influenciado demasiado. Puedo también decir los demás, ¿no? Como te decía, los otros grupos que que he escuchado. Eh, no sé, a Silvio también, ¿no? El Silvio pues quieras o no ha marcado una una generación. Este Jaime López, eh Armando Rosas, Emiliano Buenfil, El Hacks, El Banegas, este he tenido muchas influencias en el camino. Antes se veía como una escena muy marcada precisamente por todos estos autores. Hoy parece que está desdibujado este memo. ¿Qué es lo que pasa con la generación tuya? Porque eh, he conocido ya eh, contigo con otros compañeros que han estado en esta escena, pero pareciera que no tienen ese empuje. Tú a qué le cómo podrías explicarlo en este sentido? O sea, Te digo, están los rupestres, que es un grupo que que hoy ya hasta eh documentales, libros y se les ha y se les ha recuperado como una cuestión cultural muy importante en la escena musical en México. Pero de repente ustedes como jóvenes eh que están en esto de la trova urbana porque bien se les ha marcado así en cierto momento, ¿qué es lo que pasa con esta nueva generación, Memo? ¿Tú qué has andado con toda esta bola de locos si podríamos decirlo así? La canción urbana ah uh, pues yo creo que hace falta eh que nos unamos, que podamos hacer un un circuito, un colectivo en realidad. Eh podría decir que los Rupestres hicieron eso, ¿no? Digo, también se muere Rodrigo y también da una apertura muy cabrona a todos ellos, ¿no? y cada quien tiene su chamba, eso sí es muy claro, ¿no? Es muy diferente la canción que tiene Jaime López, que de hecho Jaime López más no rupestre y él se considera así. Hay una muy grande diferencia entre esa chamba a la que hacía este Rodrigo González a lo que hace Roberto González a Rodrigo y todo eso, pero creo que al final también hubo una unidad y también hubo un proceso. Eh y bueno, creo que en mi generación muchos se han se han tragado el cuento que de la generación X y de la generación perdida, lo cual pues es pura mentira y creo que sí hace falta un poco más de unidad, un poco de de dejar de estar despertigados, como dice Leon Chávez de Queiro, Leon Chávez de Queiro que no no es rupestre, ¿no? Y estuvo mucho antes que ellos. Yo creo que también es un proceso cultural, social. Eh y creo que también pues el tiempo te lo va te te va poniendo, ¿no? Y tu trabajo. Lo que sí creo que hace mucha falta es una unidad de gente creativa que no se meta con pedos de y te gusto. Si no simplemente hacer todas es canción lo que no sé, hay un panfleto por ahí de de los urbanos que dice que no importa que toques cublero o que escribas cublero, no, yo creo que al contrario, eso no no lo han no lo han metido para que también no salgamos, ¿no? Para que no podamos ir más allá, no tengamos una visión más grande de del universo. Pero creo que sí hace falta una unidad entre todos, ¿no? El que podamos decir, "Ah, vamos a hacer un festival de cantautores." eh y que no se diga, ah no, pues es que tú eres pay de queso, tú no vienes, ¿no? Ah, es que tú eres este roñero, pues no, porque esto no queda aquí. Eh se ha hecho mucha elite en muchos espacios, ¿no? No diré nombres, pero se ha hecho mucha elite donde solamente tienes que tocar trova pop o puedes tocar este rock urbano o este o rupestre, ¿no? No sé cómo lo sé. Muchos se consideran también rupestres actualmente. Yo creo que ya este venimos después de ellos, ¿no? Este, y ellos también hicieron su chamba, entonces creo que tenemos que hacer nuestra chamba también nosotros. Tenemos que hacer todo nuestro proceso porque ellos ya lo hicieron. No hay por qué decir, "Ay, es que este ellos ya lo hicieron" y qué onda con los jóvenes. Y, algunos de ellos creo que han aportado mucho, algunos de ellos dan talleres como Guillermo Briceño, Rafael Catana, Jaime López, Davidaro, muchos Rafa Mendoza, El Hueso, el Emiliano, muchos de ellos dan talleres al final, ¿no? Creo que debemos de quitarnos también esa esa careta de de artistas, ¿no? y tenemos que juntarnos en sí. Eh, hay algunos compas, creo que todos nos vamos conociendo al final, ¿no? Entonces, si sí hace falta hacer una unidad, tal vez ponerle un nombre como le pusieron a los rupestres o a los infrarealistas, que son también otro grupo de de puestas locos que que existió, ¿no? No sé, este también se quedaron en el olvido, pero hay un chingo de material que nos dejaron y creo que también eso es lo que queda. El material y el trabajo que tú vas haciendo para las generaciones que quedan, ¿no? Y no olvidarse que ellos también vienen de cero. Hay mucha banda en el barrio que no tiene otra visión, ¿no? más que el chambear, el salirse de la secundaria para trabajar, ¿no? y poder mantenerse o mantener a la familia. ¿Por qué? Porque no estamos bajando hacia allá hacia el barrio, los toquines deben de ser en la plaza, en en el mercado. Creo que también eso nos hace falta el, el voltear a ver qué qué hay gente que viene, ¿no? y que ellos también harán su trabajo, pero también decirles, "Oye, güey, esto existe." O sea, aquí hay No, no es imposible, no solamente es tu cabecita y tu imaginación, porque muchos así empezamos así de, "Ay, güey, no mames, ¿no? Es que yo no puedo hacer esto." ¿Cómo no? Pero pues no hay no hay más, no hay visión más que lo que hay en el barrio, ¿no? Si tú te vas al borde de Xochiaca a las a las orillas, pues te vas a encontrar con banda que vive de la basura, cabrón, ¿no? Y que es eso la única forma de vivir y a qué hora le va a dar tiempo de leer un libro, de aprender a leer o de, de escuchar. Le agradezco la piratería, a la neta, ¿no? Porque sin la piratería no escucharíamos a mucha música que pinches discos de de 200, 300 varos, ¿no? Yo creo que también eso es lo importante que hay que hacer para que todo esto se haga una unidad. El el saber que somos muchos los que le estamos chingando, ¿no? Y que todos vamos hacia ese lugar. Pues ¿qué te parece si vamos con otra rola? Eh, ¿con qué rola nos vas a vas a tocar en este momento? Pásale la buena suerte. Regálame tú esos soles da para comernos esto. Y que no hay mejor remedio pa'ls mal como el de un par de besos. Y cuando llegue la noche enredaremos nuestros cuerpos en humedad de la luna llena. Y la bruma de tus piernas se perderá Bajando del monte a cuesta del río Veo caer la niebla merendando en los tejados fríos Y la lluvia cesa y lo no escurre todo Como en la tristeza el yo no se vuelve a ni modo Regálame tu beso soledad para comernos esto eh, Que no hay mejor remedio para este mal como el de un par de besos Y cuando llega al fondo entre las olas de tu abismo en tempestad borrar la presa que se oculta tras los ojos del animal la ausencia se esconde entre tanto ruido y aparador muerte con cara de gente monitor puebla en los pasillos y la lluvia cesa sua ama la conciencia y en el limbo el ausencia un regálame a tu esos soledad para comernos eso y que no hay mejor remedio para este mal como el de un par de besos Y por más que llore, por más que reza, la buena suerte no lloverá. Por más que venda, por más que oferte, la buena suerte no lloverá. Esta se busca, gana nada. Esta se busca y él lo bien. Esta se busca, gana nada. Esta se busca y él lo bien. Mira cómo se sigue en este mundo de razones, se acaba el cuerpo, no las emociones. En el camino donde vienes y vas, no existe dueño la vida se va. Y no dejes para mañana lo que el corazón ordene En el fondo del abismo el olvido va contigo Se sigue aquí con la ropa rota Y corazón resursivo es lo que se escribe Se sigue aquí en el sabor amargo De otros labios que han besado Y la buena suerte Y la buena suerte Y la buena suerte La buena suerte Yo tenía tres patas de conejo Y nunca me sirvieron negrita para nada La buena suerte Y la buena suerte La buena suerte, la buena suerte, regálame tu esa soledad. Pues estamos aquí con Guillermo Vargas prácticamente en vivo, aquí nos está regalando sus rolas, platicando muy chido, aquí también en el localito que se llama El Guacalito, que está muy bonito el lugar. Y Memo, ¿cómo sobrevive un músico en esta gran ciudad y en esta urbe? que de repente va uno caminando y siente que que en cualquier momento va a desaparecer. Viviendo este trabajando eh pues haciendo lo que te late. Así es como uno sobrevive, ¿no? Eh creciendo todos los días eh observando. Así como creo, creo que es como como vive día al día, ¿no? Porque el hacer canción que no es comercial ¿no? Eh, este cuesta, ¿no? Te cuesta el que sabes que no hay un colchón. El cantar también un cover, ¿no? El cantar un cover, sabes que pues a la banda tal vez lo conoce y le va a latir, ¿no? Ya vas con con una carta, ¿no? Pero el hacer canción que no tiene nada que ver con con el con el te quiero, el te extraño. Y no digo que no lo sintamos, al contrario, no creo que también hay formas de hacerlo. Pero creo que así es como sobrevive uno haciendo haciendo lo que le late, ¿no? cambiando, tocando en todos lados, desde el camión hasta el centro cultural, hasta no sé, ¿no? Eh el metro que que ya es muy difícil, ¿no? Antes el metro era un buen lugar también, pero pues ya se fue. Eh hay una mafia inmensa en todos lados, ¿no? Entonces, pues sobreviviendo, creo que es como como uno sigue aquí en esta ciudad. ¿En cuántos proyectos estás participando, Memo? Porque cuando veníamos para acá Híjoles, me hablas de que estoy aquí, estoy allá y tratando de de de tocar esto y y y aquello. ¿Cuántos proyectos está? A ver, platicanos un poquito de tu vida como músico ya integrado a otras participaciones, solista y todo eso. A ver, pues bueno, uno de los proyectos que que que se inició hace mucho tiempo fue La Rupes, a donde yo tuve ya este, ¿cómo se dirá? otra experiencia de de tocar con banda de saber que hay otra gente con la que te tienes comuni que comunicar y ya no eres tú solamente solito, ¿no? Eh actualmente estoy con el pelotón de fusilamiento, que es un nuevo proyecto que ahí anda este ya casi saliendo, está en el horno. Este, ya lo verán ahí también por ahí anda el pelotón de fusilamiento en el Face. Este, estoy con los Rumbamba que estamos haciendo un poco de salsa y son ya conocido. Estoy eh, con el toque Bulanga que ahí estábamos haciendo un poquito de de canción propia y también tocando son cubano. Este, estoy con la maina que es también un quinteto, ahí que se está armando un poquito de de bolero con fox trot y este y sonecito. Estos proyectos eh dos de ellos tienen como una onda más eh, guiada hacia eh promover la música actual, ¿no? Que es el pelotón, el pelotón Bueno, eh estamos también tomando rolas de de algunos roquesteres este y de algunos rockeros, ¿no? Ahí verán ayo eran las las las versiones las aberraciones que estamos haciendo, que a algunos de ellos les les han encantado. Este, con el toque Bulanga es un colectivo por así decirlo de de gente que viene de algunos otros lugares, ¿no? Como este, tres de ellos vienen de de Son de Maíz, un grupo de allá de Nessa que lleva resistiendo un chingo de tiempo que que ya un son cubano ya este urbano que viene también ya de del melón y de muchos este músicos salseros que que que hicieron su chamba, ¿no? Eh, vienen otros compas que vienen desde Aires del Sur, que también es un grupo de resistencia. Vienen otros compas que son de del hip hop, este algunos que son de la de Los Rorosa Y así nos fuimos juntando Rodrigo, que es un chileno que anda tocando como con 10 bandas, uh -huh. Los Chilaquiles Verdes y este y un montón de de de bandas que trae. Es como creo que los que estamos de los grupos que están como como con algo cultural y no no por eso dejo a los demás, los demás también estamos haciendo lo que nos late, que es la salsa, la cumbia, el son, que esto ya viene desde los 30s, ¿no? O sea, tampoco es algo que apareció ahorita en el 2000, ¿no? La cumbia era del barrio, la cumbia viene desde Colombia, viene desde los 30s, ¿no? Cuando llegan todos estos músicos acá, hay una una película que se llama este Salón México, que el, el grupo que toca ahí ese clave de oro, me parece os, Oro de Son, y ellos son de los que inician y nos permean de toda esta música tropical, ¿no? Que ahora ya es este mexicana, ya no es de Cuba solamente o de o de Colombia, ¿no? De Uruguay, también tenemos música la la chilena, todo eso, ¿no? Entonces pues estamos también haciendo lo que nos late, ¿no? Este y eso es lo que estoy haciendo con esas bandas, ando de aquí para allá ahorita. Eso es lo chido, también eh acomodando horarios y todo eso porque es muy rico también convivir con diferentes músicos, ¿no? Te permea si te sirve también para tu proyecto propio, porque también no olvido que pues yo quiero hacer un disco, bueno, estoy en eso más bien. Este, y quiero también proponer mi música, ¿no? Ahora lo que también veo de ustedes como jóvenes eh Es que ya no se van, ya no le apuestan al estilo puro, por qué mezclar tantas cosas, Memo. Pues ya es el 2014, ¿no? <risa> ya tenemos tantas cosas que que pues ahí está, ¿no? Yo creo que este, eh, desde cuándo se, se se estaba haciendo Jaime López para mí creo que es uno de ellos de los que estaba haciendo fusión y otros músicos que por ahí no me acuerdo mucho. Pero en Le toca también una temporada y un tiempo el cual lo era roquero o, era, o eras hip hopero o eras cumbianchero, o, había un género solamente, ¿no? Ahora yo creo que también está la apertura de poder tomar todo lo que tú quieras, ¿no? Siempre lo hubo, pero ahora creo que también socialmente está también esa apertura de poder agarrar toda esa gama de de este de géneros musicales, ¿no? Pues ¿qué te parece si vamos con otra rola? Todavía tienes más rolas, Memo, porque si no igual y Pero bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí. Sí, eh, si no también cantamos algunas que que no conocen que son de otros cantautores, ¿no? Que también me encanta tocar eh canciones de de mis compas que que andan allá haciendo canción, que es una propuesta también muy chida la que tienen, ¿no? Pero vamos con una propia. Bien, ¿cómo se va a llamar esta memo? Esta se llama Es mi pie de queso, es un pie de queso. Se llama Rostros rastros. Eh Y pues bueno, ahí les va. los que se incendian, la bios que se enredan, ayúv bien la ciudad. Gente viene y vamos inventando vida, sanando las heridas. Entiendo el tiempo que nos toca, déjame hilar mi mano a tu cintura. Deja perderme la cordura. Y va a saber sino con esta somos ya y polvo que levanta el viento y nada más otra espera que nos llega otro sueño que se inventa versos que se enredan en tus piernas y la frontera que nos quema espejismos que envenenan una noche más que nos esperar Para poder tocar el cielo en que nos toca Para la la la la la la la la ye Para la la la la Otra vida que nos queda, lo que fue y no será en esta esfera. Parara, larara, larara. Estamos aquí en Música Híbrida con Guillermo Vargas. Realmente estamos bien contentos de tenerlo. Ya habíamos tenido pláticas con él, ya habíamos eh habíamos hecho algunas eh, caminatas por ahí por la noche platicando, noches bohemias y pues la verdad es que sí me sorprende todo este toda esta idea que vienes de del cantautor, de de tus propias rolas, de que se está gestando con estas eh nuevas generaciones en la música. ¿Qué pasa si algún momento Memo se vuelve más popular que Nicho Inojosa? <risa> este, espero que no me pase lo mismo que a Nicho Inojosa. <risa> eh, no sé, yo creo que eso viene, eso eh llega, ¿no? Y al final como te decía hace rato, eh lo que hay que tener consciente creo que sigue es eres humano, ¿no? Siempre eres persona eh antes que que artista, creo que eso es lo que lo que lo que tienes que tener claro. Claro que pues si vienen en todas estas cosas como dices, no sé. También uno aspira a poder vivir eh de lo que hace, ¿no? Sin la opulencia como muchos, creo que pasa mucho eso, algunos eh que están en la música alternativa, están acá porque son tan malos que allá no los quieren, ¿no? Eh hay que tener claro qué es lo que qué es lo que quieres, ¿no? Al final para que no pierdas el el enfoque, ¿no? aunque lleguen miles de gentes a pedirte o a decirte, creo que eso es lo que tienes que tener claro, eh el que el que eres eres pueblo. Eres pueblo, hay muchos que se quedaron en el olvido. Eh hablaba de León Chávez de Xero, hablaba de José de Molina que era uno de los mejores cantautores de protesta aquí en México, ¿no? De los que hacían canción que también recorrió muchos géneros, ¿no? De música Y que ahí está en el olvido que yo creo que para los compas que estamos haciendo canción y para los que no lo conocen hay que aventarnos una una clavadita y una nadada en todo lo que ha sido la música en México, ¿no? En todo lo que nos han vendido y nos han puesto nuestra nuestra limitante, ¿no? Creo que creo que se ha perdido mucho el concepto de hacer la canción. Y eso es lo que hay que tener claro para que no perdamos los los pies en la tierra, si a eso te referías, ¿no? Creo que eso es lo que hay que hacer. Sí, de hecho, también ha habido como una especie como de hace rato también lo llamabas, como cierta élite que de repente se enfrascó en la nueva trova y porque eras de otra manera o porque escuchabas cumbia, este, como que ya no podías acceder, tú no podías acceder a estos cantos libertarios, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo vives ahora ya como un cuate que que se está dedicando a hacer canciones? Pues eh la apertura no sé, yo creo que también lo que decías del saberte comunicar y moverte con otras gentes, ¿no? Pero sí eliminar esto de de los grupitos, ¿no? de la élite. Eh yo así lo vivo, ¿no? Me hay lugares donde no cabes porque te piden ciertas cosas, ¿no? como arpegiar y tocar monito y no es que no lo podamos hacer, simplemente creo que también no es nuestro nuestro último nuestro único enfoque hacia esto. Eh, yo lo vivo así, ¿no? El, el poderme presentar en cualquier lugar sin tener estos estereotipos, ¿no? Ya las, las etiquetas las ponen ellos, ¿no? Uno no, uno no se las pone. Yo creo que esa es la forma como hay que, hay que convivir, ¿no? El, el poder ser un híbrido. ¿Cuál es la mejor forma de resistir, Memo, ante toda esta comercialización que tenemos de la música? ¿Cuál es la mejor forma de resistir, Memo, ante toda esta comercialización que tenemos de la música? es hacer todo lo que te toca, hacer tu canción, este, y no perder por eh, la batalla, no perder la la esperanza y todo lo que trae uno, ¿no? Sino hacer lo que te late. Creo que cuando ya no haces lo que te late ahí pierdes, ¿no? Ya no ya no estás este haciendo lo que te late, estás pretendiendo, no sé. Creo que eso es lo que pasa. Pues ya para terminar, Memo, porque ya ha sido una hora bastante chida, bastante padre aquí. Este, ¿cómo te cómo te puede encontrar la gente? ¿Dónde te ubica? ¿Dónde próximas presentaciones? Eh, a ver, háblanos de todos estos menesteres ya un poco más formales acerca de tu trabajo. Este, ahorita ya hay un face ahí en este en el espacio, en el ciberespacio ya hay un face, no no estaba presente. Por lo mismo, yo creo que uno existe también acá, acá en la realidad, esa solamente es una carita que pone uno. Y también es una buena herramienta, eso hay que tenerlo claro. Este, hay un face ahí que es este Memo este B C A R T A. Ahí me encuentran como para cualquier cosa, to toquines. Eh la próxima presentación que tengo es con la maina el sábado en un lugar cultural que se llama Benizá, que está por a la vueltecita del metro Moctezuma. También pueden este checar la página del Benizá, donde están presentando un chingo de compas también. Este Con el toque Bulanga también hay una página ahí en el Facebook que se llama Toque Bulanga con doble L. Este y son los lugares donde me pueden encontrar, ¿no? Eh por el si quieren es más los invitamos, váyanse a rumbear el sábado, va a haber un poquito de son cubano, de boleros con fox trot ahí en el Benizá, así que este cáiganle porque va a estar bien chingón. Este eh va a haber mezcal, este un mezcal de cortesía a, a los que vayan y si se comunican en un momento tengo ahí unas cortesías, tengo como cinco cortesías para que le caigan. Este, entonces pues ahí en en mi Facebook o contigo ahí que me que me contacten y y pues ahí es donde nos podemos este conocer, ¿no? Hoy pues memos, la verdad es que ha sido una plática muy muy padre, muy grata, como siempre le hemos tenido en estos roles que hemos dado y que por fin eh, hayas este estado en el programa. Ya la entrevista la habíamos prolongado desde hace mucho tiempo, pero la verdad es hoy que hoy que se hizo, la verdad es que estamos bien bien contentos de tenerte y de que nos muestres tu trabajo porque también he he tratado como de de difundir en lo más que se pueda. Sabes que estas redes a veces piensas que te, te leen muchos, pero bueno, lo padre es que estamos haciendo un trabajo y de difusión y esperemos que este tu trabajo ya salga pronto alguna algún disco pronto ya de tu trabajo personal. Eh todavía estamos haciendo eso, estamos en en este en la panadería ahí este haciendo la masa y todo eso. Yo creo que eh, el disco estará como por diciembre, ya estaremos presentando ahí este. Igual te invito para que nos no, hagas gracias. un poco de difusión y también te agradezco porque estos medios libres también ayudan a difundir todo lo que se está haciendo culturalmente aquí en, en México de la ciudad y pues también es un placer estar aquí con, contigo, ya también como dices es una onda de amistad que hemos tenido y que has conocido un poco también el rol de de esto de de este menester de la canción, ¿no? y del tocar este tu canción propia y pues aquí estamos este tocando, ¿no? La neta es que me da mucho gusto y pues ahí la banda que quiera jalarse, contactar este ir a escuchar, sentir un poquito de música, con otra propuesta, pues ahí estamos puestos, ¿no? Y que quiera convivir más que otra cosa, porque era lo que decía, ¿no? El el mote el el pedo de artista creo que eh sale sobrando, ¿no? Lo que hay que que es que hacer es conocernos y convivir. Eh, yo antes que un autógrafo, me encanta más bien dar mi correo y dar mi mi Facebook, porque si les late la música, creo que eso es lo importante. El, el darte un autógrafo es como pues tiras tu papelito y te quedas afuera de la academia, güey. No no sé si todavía exista, pero este, y te olvidas del artista, ¿no? Eh, y qué chingón más bien que te contactes, que sepas que estamos tocando, que si te late la canción y te identificaste, pues ahí estamos, ¿no? Eh, creo que también por eso por eso nos identificamos, ¿no? Y por eso podemos convivir y llegar más a a ser simplemente artista y espe y espectador, ¿no? Pues muchas gracias, Memo. Pues miren, estuvimos en Música Híbrida. Mm. Recuerden que también tenemos la página de amigos, la página de fans con el mismo nombre ahí en el Facebook, en el Twitter @musica-hibrida, ahí también nos pueden encontrar. Tenemos nuestra página mh-radio.net en donde pueden encontrar todos los podcasts de todas las 67 ya entrevistas, 68 contigo Memo, eh que ya tenemos, ya tenemos cerca de un año, poquito más. Este, Memo, ¿qué te parece si ya para terminar el programa nos vas a interpretar otra otra rola para terminar bien chido? ¿Cuál cuál va a ser? Va a ser eh, al final. Se sí. llama Al final esa canción. Eh, pues ahí les va. Voluntad de paloma en un riel al aire Majestad de la mosca que faltó a su entierro Llueva o no llueva, crece, reverdece y se sale Porque para ella las paredes son mortales Al pasar Y las destroza con destreza, guerra el hierro todo lo que tiene a la salsa el vuelo. Estrelló su figura a cuarenta pisos, disgregó su plumaje por el infinito. Fecundó su semilla en las rojas estrellas, de fractales y flores el camino de sus huellas. Pasar, y las destroza con destreza erra el hierro, míralo bien Al final de todo lo que tiene a la salsa el vuelo Todo lo que tiene a la salsa el vuelo, míralo bien Todo lo que tiene a la salsa el vuelo